50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes La Plata, Berizo, Ensenada, un servicio informativo de la región Bienvenides oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 18 de abril Villa Castel lleva 5 días sin agua Gran parte de la comunidad de Villa Castel padece la falta de agua y baja presión desde el pasado viernes 12 de abril. La empresa absa da respuestas distintas y pocos claras a los reclamos oficiales realizados en la línea telefónica de atención al cliente. Hace seis años se detectó que el agua no es apta para el consumo humano. Desde el Juzgado de la Defensa del Consumidor se ordenó a la empresa que deje de cobrar el servicio hasta tanto sea apta para el consumo. Pero absa desconoce la resolución del juez Dante Rusconi y aplica su excesivos tarifazos. Denuncian abandono en la Escuela 23 y en la Secundaria 81. La institución se incendió en 2017 y aún sigue sin poder volver a su lugar, dando sus clases en el Camping del Sagrado Corazón. Sufrió el colapso de las instalaciones cloacales del lugar y debió suspender sus actividades. FM Resistencia habló con Darío García graso director de la Secundaria 81 en la instalación, en la parte cloacal, este, y ese desborde eh, afectaba parte de la cocina, o sea que el líquido cloacal se mezclaba eh, entre el piso de la cocina. Entonces, este, por ese motivo se avisó y se activaron todos los mecanismos que uno tenía que activar, que es avisar a los inspectores, había la, la inspectora regional, y bueno, eh, y se procedió a avisar al consejo, pedir el destape, y bueno, se presentó una situación de conflicto donde... Este, deberíamos por una cuestión de higiene eh, suspender las clases para los alumnos ¿no? sí. eh, porque bueno, no estaba garantizado la, la, higiene, la, la higiene dentro del establecimiento eh, así que bueno, ahí mirando el consejo eh, el plomero que vino enviado por el consejo dijo que una de las cámaras que había que, que, que destapar estaba bajo de un aula un servicio que informa Más cerca. Más cerca. Avanza el proyecto para adherir a la Ley de Cannabis Medicinal. El proyecto para que el municipio adhiera a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal logró dictamen favorable en la Comisión de Salud del Consejo Deliberante. Todavía resta que la misma sea expedida sobre la creación de un registro local de autocultivadores, tema que será tratado en la próxima reunión la semana que viene. Se trata de una herramienta clave para quienes necesitan utilizar la planta con fines terapéuticos sin ser perseguidos por el Estado. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión.